Nosotros acá trabajamos de martes a sábado, porque los lunes tenemos asamblea para el grupo. Y después se trabaja de martes a viernes, se le da la merienda a los chicos a la tarde, talleres, apoyo escolar. Y sábado se da la vianda y se le da la merienda a los chicos también. Y somos más o menos unos 30 o 40 compañeros, entre varones y mujeres, y nos turnamos con las tareas distintas. Nos turnamos con el tema de cocina, fútbol, apoyo escolar, todos, con todas las actividades. En algún Somos, Estamos todos en los mismos días. Cada vez viene más gente, cada vez son más familias en situación de, de, de pobreza y con muchas necesidades de vestimenta y de comida y de un montón de cosas. Cocinamos nada más que los sábados porque por ahí no, no nos da mucho el tema de... ...de lo que es carne y pollo, porque está todo caro... ...pero ahora creo que iban a empezar a dar los miércoles también... ...hacemos peña, hacemos bingo... ...esto a fuerza de pulmón de, de todos los compañeros... Y, ...y aparte donaciones que... ...gente que puede... ...que nos donan, nos ayudan un poco con algunas cosas... ...cada sábado se agregan 3, 4 familias nuevas... ...y ahora el sábado vamos a cumplir 22 años... ...se festeja el Día del Niño... De las 11 hasta las 6 de la tarde y después se hace una peña para recaudar fondos para el desayuno. Oh.